Buenas noches, seguimos acá, somos Atriz Deportes con el análisis de la jornada 13 de lo que nos dejó esta misma jornada en lo que es el torneo clausura que comenzó el pasado viernes en San Cristóbal con la victoria del Deportivo Táchira, dos goles por cero, ante Trujillanos partido importante para Lauri Negro, anotaron Anderson Arias y Cristian Cáceres quienes le dieron la victoria al cuadro de San Cristóbal, una victoria que les ayuda mucho en lo que son sus aspiraciones también a, a, al cuadro de um, Jaime de la Pava, que no haber pasado por un buen torneo, por muchos aspectos, sobre todo por la situación interna de del equipo, eh, problemas con la directiva, problemas con la hinchada hay pocas ha habido poca asistencia en los últimos partidos al Estadio Pueblo Nuevo eh, tan es así que el malestar ha sido tal que cuando Anderson Arias anota el gol este fue a, se dirigió directamente a lo que es la barra del Deportivo Tachira y se y eh, eh, eh, realizó digamos este eh, acto oh, introperio ante lo que es está hinchada los mandó a callar incluso solo que bueno esto generó una mala reacción de parte de esta de esta gente pero al final el lo más importante es que sacó el resultado dos goles por cero y con esto llega a 15 puntos en la tabla el deportivo táchira 35 en la acumulada, lográndose meter de nuevo en lo que es la tabla por el octogonal, sacando a Trujellano, que en este momento se queda con sus 33 puntos, eh la jornada continúa el sábado en Marina, donde el cuadro de Zamora empató a cero con Llaneros de Guanare otro partido también digamos de rivales que están peleando también por esta misma situación el cuadro de Zamora le ha costado sacar los puntos de local en este torneo un torneo bastante disparejo, una mala actuación en Copa Libertadores lo cual siempre se me ha visto reflejado en el torneo mientras que Llaneros está muy cerca no de lo que es este, este pelotón con 33 puntos también y que bueno los buenos resultados que ha obtenido de local, ya con 21 puntos en la clausura, el cuadro de Miguel Acosta le ha permitido estar allí pues cercano a lo que es esta zona, lo que es eh, a ver si opta por un cupo en lo que es esta liguilla presora americana. Víctor, ¿qué ve en este partido? Sí, bueno, un duelo Llanero versus el equipo de Zamora. Sí, otro Llanero. Qué bueno, empatan 0-0. Se poco fútbol. Bueno, y el Zamora ya eliminado de la Copa de Libertadores. Bueno, se enfocará ahora en ver a ver si puede ingresar al octagonal ¿A y sí y aspirar así a un cupo internacional. Mientras que el cuadro guerrero también aspira a meterse dentro de estos ochos un chance de ver que si pueden clasificar a unas instancias internacionales, sí llanero tiene tiene mucho chance, claro, pero está peleando con rubillanos y con táchera por ese último puesto en eh, dentro del octagonal. Sí, así. hay que recordar que esta jornada 13 se caracterizó por muchos servicios regionales, ¿no? El de Tachira no fue un duelo, digamos, andino, y este es un duelo ya fue un duelo llanero. La jornada continuó el día domingo con otro duelo, esta vez merideño, ¿no? En el estadio Ramón Hernández, donde el Vigía, en este caso, derrotó, perdón, empató uno a uno con su rival de Estado, Estudiantes de Mérida, se fue arriba en el marcador del cuadro de Rodín Duque, con un gol de Marcelo Rojas y de Rian Salazar por estudiantes de Mérida logra el empate, ¿no? Para el cuadro de Chuy Vera. un resultado importante yo creo que para ambos equipos, el Vigía llega a 30 puntos en lo que es la tabla general, en lo que es, digamos, aún eh, garantizando su permanencia en primera división y, y, y no tan lejos tampoco de lo que es ese lote del octogonado con apenas 5 puntos ¿no? de lo que es esta zona y mientras que estudiante le sirve para mantener también la categoría ¿no? Entonces, con eso llega a 24 puntos y le saca dos puntos de ventaja lo que es Carabobo en lo que es la lucha por el descenso, por lo tanto no creemos que sea un mal resultado para estudiantes, eh, yo creo que debería enfocarse más en lo que sea el próximo partido que es este mismo miércoles ante su rival directo que es Carabobo yo creo que allí, en ese partido en Mérida yo creo que estará la clave para salvar la categoría o no sí y el club de Carabobo empató a cero con el Aragua Fútbol Club un Carabobo urgido de puntos si es que quiere salvarse en esta temporada del descenso eh, este fue el duelo de la autopista de Maracay. en Maracay donde nos permitieron el ingreso a los a los a los veinte visitantes la, a la barra gran Adicto, pero sí a la barra del aragua Fo club sí exacto y bueno aunque se ve que tiene un buen plantel, aún no termina de engradar aunque va aunque va de punto en punto ...como... ...sí, como estudiante de Mérida... ...y este será el próximo encuentro entre ellos... ...que para mí decidirá, en fin... ...quién se queda y quién se va en la primera división... ...de fútbol venezolano. Sí, no pudo aprovechar... El, el, ...el empate de estudiantes en el cuadro de Carabobo... Yo ...creo que no le sirve mucho este empate en Maracay... ...quizás un, sí un poco más al cuadro del... ...Aragua Fútbol Club, como acabamos de decir... ...este partido en Mérida... ...reprogramado de la fecha 3, creo que es que va a decidir... ...en gran medida esta situación de lo que es el lucha por el descenso. El otro partido también que se disputó en la ciudad de Maturín, no el cuadro de Monaga, quien recibía a un equipo que está peleando el título como los Mineros de Guayana, todo parecía que iba a quedar 0 a 0, un duelo también oriental, pero en el minuto 85 el equipo de Carlos Fabio Maldonado, defendiendo su invicto, no ha perdido, en 13 jornadas de esta clausura con gol de Jorge el camello cerna Serna Entonces, logró la victoria, un gol por cero agónica pero victoria al fin saca los 3 puntos en la ciudad de Maturín y bueno, le man, mantiene por la lucha por el título con 27 puntos a solo 3 del actual y continuo, constante líder del club deportivo Lara y es una victoria importantísima, sobre todo considerando que fue de visitante ¿eh? sí y algo más por acotar el cuadro monaguense... ...es que es dirigido por Eduardo Borrero... ...es un cuadro muy irregular... ...que ellos pueden ganar... ...empatar... ...o perder... ...y aunque... ...y aunque... ...la plantilla es buena... ...no termina de... ...como que de... ...como... sí porque... ...en la fecha pasada... ...derrotaron al Caracas Club, ...y ese entonces pierden... ...en un duelo oriental... ...con minero. Le Guyana. Eh otro partido que se disputó fue el CD Lara versus Yanacuyana no Fútbol Club. Eh allá ganó 1-1, Clara en el Metropolitano de Cabudare. Gol de Castelín y bueno, aunque aunque marcó uno, o sea, marcó uno, Claro, Sí el árbitro uh, sí y eso fue muy polémico, muy polémico y también salió expulsado ahí Tepopón Morales y se quedó con 10 el equipo Larense y con todo y eso con un jugador menos la expulsión de Pompeyo Morales igual con un gol anulado a Rafael Castellín igual le gastó al cuadro de Zaragoza para ganar un gol por cero ante un duro de un rival yaracuyano lo que se consideró como otro duelo de duelo regional lo que es en el Lara y Yaracuy en el estadio Metropolitano de Cabudare ¿eh? Le bastó el resultado. Aragón en la entrevista final del partido dijo que él llegó a pensar en cosas que podía perder el partido por cómo se estaban dando las cosas. no La situación, la, lo bien parado que estaba el cuadro de San Felipe. Pero igual, digamos que por la cuestión de sacó la casta, ¿no? La suerte del campeón. Saca los tres puntos, que fue lo más importante, y llega a 30 en el torneo clausura. Aún mantiene la supremacía, no el invicto más sí la ventaja de tres puntos sobre su más acérrimo rival, que es Minero, de Guayana. Lara, entonces, en las últimas cuatro jornadas, buscará, entonces, mantener este liderato a ver si de una vez logra la estrella, ¿no? De la temporada 2011-2002 sin tener que jugar la final, ¿no? En, en este caso mientras que en otro partido visitado en la ciudad de Puerto Ayacucho un resultado digamos objetivo de la jornada del cuadro que está en la última posición en este momento en en el puesto de descenso como lo es Tucanes de Amazonas derrota dos goles por cero al Real sport ¿no? ¿no? inesperado resultado, no considerando que bueno, lo mal que viene el cuadro de Tucanes con apenas 5 puntos venía con 5 puntos, cambio de técnico aún no se le ha dado resultado mientras que Real Espor viene con un torneo, digamos, irregular pero que ha podido sacar resultados tanto de local como de visitante y el cuadro capitalino sí sabemos que está luchando por cursos de mayor jerarquía está peleando también por incursionar en copas internacionales sin embargo el resultado que le dio fue el cuadro de Amazonas ¿no? que, que digamos que le da una especie de de, de respiro no de respiro pero sí le puede, puede servir de motivación para tratar de salvar la categoría se pone ahora con un, 21 puntos a sólo 3 puntos de estudiantes digamos de, de lo que es la sala